Eh, vamos a hablar ahora de el tema desempleo y, y empleo también en la provincia de La Pampa. Eh, los saludamos al director de empleo de la Secretaría de Trabajo, eh, Marcelo Aliaga. Marcelo, buen día. Luis Talón y Luis Lardone, te saludamos. ¿Qué tal, Luis? Eh, bueno, a ambos, ambos, luises ambos, eh, Buen día, buen día a toda tu audiencia también. Muchas gracias por atendernos. Eh, queríamos charlar contigo, Marcelo, por, en principio, el tema... Eh, desempleo teniendo en cuenta eh, el tema de la caída del consumo la caída de las ventas eh, la, el, el parate económico eh, hablábamos hace un, un par de programas con este, el director de un el presidente de unilpa eh, iglesias y nos decía este, algunos rubros que cayeron un 60% eh, cuál es la situación este marcelo hay hay ¿Un desempleo creciente? ¿Están pidiendo, mucha gente se acerca a la Secretaría a pedir trabajo? Sí, mira eh, la, la en realidad la, el, el desempleo en la provincia de La Pampa, en comparación, por ahí estuvimos eh, comparando los índices del 2023 con los del 2024, eh, el desempleo ha crecido, ha crecido un punto, un punto y, y medio en algunos en algunos sectores. ¿Qué? Eh, lógicamente que bueno, los datos que no tenemos los que tenemos oficiales son los datos del INDEC mm. que mide la, el conglomerado Santa Rosa tuay Eh, nosotros 2023, 2022, 2023 teníamos en varias localidades de la provincia de la Pampa eh, pleno empleo eh, donde hoy hemos hemos hablado con esos eh, con, con esos referentes o industriales de esas localidades, como podemos decir Quemu, como podemos decir Catriló, eh Y, y sí, eh, en, como consecuencia de, de la caída de la actividad, que eso sí está claro eh, en todo el 2024, eh, el, el, el desempleo en algunos casos ha eh, aumentado. También tenemos datos eh, oficiales en, en nuestro de la Secretaría de Trabajo que tienen que ver con, con los convenios firmados, los acuerdos firmados entre empleador y trabajador eh, cuando se termina la, una relación laboral. Y, y podemos decir que en el último mes o sea, febrero de este, de, de, este, de este año se han, se han firmado eh, alrededor de 100 eh, despidos eh, siempre estoy hablando no del trabajo registrado claro en febrero eh, 100 despidos en febrero sí si es un despido en febrero teniendo en cuenta por ahí que bueno tanto santa Rosa como pico son las las dos eh, eh, localidades un poco más Con más movimientos aparte tenemos la dh y la 25 eh, y tenemos cien, y, y hay y, de, y debe haber 100 expedientes más porque bueno todo muchas veces los expedientes se inician y no se terminan debe haber un alrededor me dijeron lo mismo, el mismo número de expediente que están todavía en proceso otro este, 100 seguramente y Sí, sí, que seguramente se va a terminar cerrando también, pero bueno, es una cuestión ahí, viste, que, que la Secretaría de Trabajo y las delegaciones eh, trabajan en, en, en acercar las partes muchas veces cuando hay alguna alguna diferencia. en eh, Marcelo, ¿y qué eh, tipo de trabajo son en, en ese caso de los los expedientes que están trabajando ustedes? ¿Qué rubro? Mirá, ¿Qué rubro, claro. en rubro, en rubro es bastante, a ver, variado si se quiere, eh, pero podemos decir que comercio, la parte de servicio comercio, es un poco la, la, el rubro... Que más que, que más eh, presencia uh -huh. tienen en, en estos esto temas en, en este justamente en el empleoo en, en estos acuerdos eh, hay algo de industrias hay algo en el sector industrial eh, bueno obviamente que acá nosotros en la provincia de la pampa la, la obra pública eh, fue el factor más importante en, en el aumento del desempleo porque bueno eh, nosotros cuando se, cuando hay obra pública, Eh, tenemos un número entre 3000, 3500 trabajadores afectados directamente y, y eso cayó claro. eh porque bueno, no sé, se, se, se tomó la decisión desde el gobierno nacional de parar la obra pública. La provincia pudo mantener eh, con recursos propios algunas, terminando terminando otras y bueno, y va adjudicando, pero bueno, lógicamente el el grueso de la obra pública Tiene que ver muchas veces con, con los recursos enviados por, sí, sí. por Nación. Entonces, eh, bueno, esos factores son los, los factores realmente que, que, que, que son los que influyen directamente en, en el aumento del, de la tasa de desempleo uh -huh. en de nuestra provincia. y ¿Ustedes también tienen ahí desde la Secretaría de Trabajo una bolsa de empleo? Sí, mira nosotros esa herramienta, bueno, la venimos ya hace 8 años que, que, la, que contamos con ella, bueno, vamos a medida que, que arranca cada año la vamos ajustando, de acuerdo por ahí a muchas necesidades o, o, o requerimientos de los de, de los municipios. Eh, en esa bolsa, eso es también es un termómetro, un parámetro que, que lo, lo, lo, lo tomamos. Nosotros tomamos dos parámetros, tanto la bolsa de empleo, que es a nivel provincial y cualquier pampeano o pampeana de cualquier punto de la provincia puede puede cargar su currículum y, y bueno estar atento a una, a una oferta laboral donde nosotros si una empresa está requiriendo perfiles eh, hacemos una, una pequeña búsqueda un, con filtros con, con, con las características del puesto que la empresa no nos pide uh -huh. y enviamos los currículums. bueno y ahí vamos viendo eh, el aumento no de los de, de la, en la carga de, de, de currículum últimamente sí, lógicamente tenemos una una importante suba Eh, en persona en búsqueda de empleo que acá si sí hay que también tener en cuenta que no es solamente el desocupado que busca empleo sino también eh, muchas veces la persona ocupada por ahí, de media jornada claro. también está buscando un segundo empleo no. lógicamente tiene que ver con el poder adquisitivo ¿no? con no el alcance de, de los trabajadores de tal cual claro. entonces entonces y eh, eh, también tenemos eso y otra y otro que realmente que bueno acá en la pampa somos una provincia chica donde cualquier persona tiene acceso a nuestra oficina y la mesa de entrada de la Secretaría de trabajo en cualquiera de sus de sus lugares eh, también es el termómetro y vemos que mucha gente todavía sigue eh, sobre todo la, la gente por ahí eh, más grande eh, por encima de los 30 años sigue llevando su currículum queriendo bueno plantear su situación Eh, y bueno eso sí ha crecido ha crecido mucho como en otros tiempos eh, lamentablemente porque porque bueno a ver eh, no tener trabajo o tener trabajo y que no le alcance obviamente es desesperante para, para cualquier persona y, claro. y bueno eh, y eh, saber el digo, termómetro un poco sabes en esos casos digo con, con relación a la bolsa de trabajo si es que también eh, a veces los bueno o los pedidos o las empresas implica que estas personas tengan que moverse de lugar de localidad este para irse a vivir a, a donde está la empresa mirá, sí eh, nosotros estamos ten, nosotros todos los domingos eh, en nuestras redes sociales eh, subimos todas las ofertas laborales que, que, que vemos eh, por nosotros hemos hecho una red eh, de empleo entre entre consultoras privadas entre municipios que manejan el área de empleo estamos un poco en conocimiento atento a todas las ofertas laborales que hay en en, en toda la provincia y estamos haciendo eh, replicando las búsquedas esas que, que ellos hacen también por, mm. por sus medios eh, hay muchas búsquedas también de, de otros lugares de la provincia muchas veces eh, son muy puntuales eh, y si sí requiere de movilidad de, de una ciudad a otra de las personas no te digo que son las son demasiadas o son las más comunes pero Pero sí, sí sí sí sí requiere a ver siempre tiene que ver acá nosotros cuando se inicia con un proyecto importante en alguna localidad claro. como fue el caso en su momento de frigorífico vernaconni donde ahí tuvimos una movilidad importante de gente donde bueno porque propia el propio vernasconni no podía cumplir con Con, con la necesidad frigorífico y, y hoy Bernasconi con 170 empleados eh, te diría que ocupa muchos trabajadores de la zona de Hacha, también Santa Rosa sí. eh, eh, Mar Marcelo, así que bueno, y, eh, eso sí sucede y te quería consultar algo que dijiste la pasada recién eh, el termómetro, la mesa de entrada donde dejan los currículum, eh, ¿qué edades eh, hay en esos currículum que, que quedan acopiados ahí en la Secretaría ¿Gente mayor? ¿Gente grande? Mucha gente, a ver, gente joven, sí, mucha, sí. mucha gente joven, y como te digo, la gente grande, o grande digo, gente por ahí, de, que no es su primer trabajo, o que ya viene con experiencia, estamos hablando de una franja etaria suponete de los 28 a los 35, o a los 40, eh, muchos, muchos, eh, bueno, o que han perdido su trabajo, o están en su, buscando su segundo segunda mm. fuente de ingreso. Claro. Eh, Eso sí ha concurrido porque, bueno, es lógico, es lo que te, te decía recién, no es no, una no, requisitiva no alcanzada. Y... Pero sí, es un poco de todo. Eh, gracias a Dios. A ver, también tenemos que decir la verdad, el, la, el empresario pampeano, la pyme pampeana, eh, viene sosteniendo. Eh, sí, tenemos eh, tenemos reuniones, ten, hemos pedido, tenemos pedidos, eh, tenemos necesidades eh, necesidad muchas veces de ellos de, de poder intervenir para para que no tengan que, que despedir que no tengan que, que suspender eh, pero bueno por el momento eh, gran parte o por lo menos aquellas empresas que tienen un volumen importante como puedo decir los frigorífico eh, vienen sosteniendo eh, hoy los frigoríficos estamos hablando de que eh, tan complicado tan, eh, su, tan complicado a ver el, el contexto nacional e internacional está complicado pero eh, Eh, y ellos eh, lógicamente eh, es una empresa y, y muchas veces pueden soportar hasta determinado momento lo, la, las pérdidas pero bueno eh, siempre está este planteo y ellos vienen sosteniendo nosotros la provincia nos viene acompañando viene interviniendo muchas veces para que eso para que, el, que, que, que puedan mantener la planta. y, y gente como... Marcelceo y gente al menos de otras provincias o limítrofes o, o de otros lugares del país vienen también a solicitar empleo a la Pampa y eh, eso yo mira acá en santa rosa eh, puntualmente eh, no lo vemos tanto si sí, eh, lo, lo he charlado por ahí con gente de, de pico sobre todo viste eh, uh -huh. qué bueno que son localidades por ahí que están más limítrofes a otras locales, a, a otras provincias y, y sí sí a ver eh, siempre la zona norte de la pampa fue un poco eh, receptora de, de trabajadores de eh, que miran de, de, de provincias como Mendoza como San Luis como sur de córdoba no uh -huh. el oeste de Buenos Aires eso eso si sucede no te digo que se ve mucho acá en Santa Rosa o por lo menos eh, como te digo con nosotros tanto los currículos como bueno, cuando van a se hacen presente en la Secretaría de trabajo eh, no vienen con esa con esa particularidad bien eh, Marcelo muchas gracias por este ratito que charlaste bueno Luis un, un abrazo gracias gracias buen fin de semana Marcelo Aliaga es director de empleo de la Secretaría de Trabajo de la provincia de La Pampa. Me quedo con un dato eh, que te resume todo, la situación compleja que se está viviendo. 100 despidos uh -huh. hubo en febrero en la provincia de La Pampa, 100 despidos, y ahí dijo otro número similar, o sea, 100 más, vamos a poner, vamos a redondearlo, que están confeccionándose los expedientes, que van a terminar indefectiblemente también en despidos bueno esa es la, el panorama ¿eh? 100 despidos y estamos hablando de empleo registrado asalariado registrado o sea eh, empleo en blanco empleo eh, que tenía todos los aportes sí, sí. bueno 100 y este bueno eh, dijo que eh, hay una eh, llegan a la secretaría de trabajo eh, muchísimos